Estamos recibiendo al doctor Santiago Mirande, profesor de Derecho, investigador, miembro del colectivo TAD de la Universidad de la República. Ustedes lo tienen en claro, ese siempre fue el representante legal de Julio de los Santos, el ex trabajador de Arrozal 33. Santiago, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo, Ángeles y a toda la producción del programa. Bueno, Espero que estén bien y muchas gracias, como siempre. Gracias a vos por estar conversando con nosotros, Santiago, queriendo hablar contigo de varios temas importantes, pero primero que nada queremos que nos pongas un poco al tanto, que nos actualices la información en qué está la situación de Julio de los Santos, de, de su compañera Susana Silva también. Bueno, sigue haciéndolo en el día de hoy, y sigue sigue lloviendo injusticia en Uruguay, sí. tanto para Julio, para Susana, y para otros casos que, que estamos comenzando. Uno de ellos ya ni siquiera en el campo uruguayo donde los trabajadores están en situación de cuasi esclavitud, sino incluso un caso nuevo aquí en Ruta 1, a pocos kilómetros de Montevideo, con rasgos muy similares al de Julio y Susana. El caso de Julio, como ya hemos hablado, sigue en la órbita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy dando novedades, y en el caso de Susana seguimos transitando el, el laberinto de, del Estado uruguayo para poder lograr algunos estudios médicos, diagnósticos, evaluaciones, y así poder obtener que se declare que Susana, eh, Susana Silva sufrió una enfermedad profesional en la Rosal 33 y que el Estado y la empresa tienen que hacerse cargo de ella. ¿Esto puede tener información, novedades próximamente? Sí, hay recientes novedades bien importantes, ¿no? En el caso de Susana, tanto el Banco de Seguros del Estado, el Banco de Previsión Social, el siat que es el Centro de Estudios de Toxicología, que es un departamento especial dentro del Hospital de Clínicas, y el Hospital de Clínicas mismo, en la persona de su señor director, el doctor Villar, eh, todos estos organismos o personas con funciones públicas, están incurriendo en una responsabilidad civil, en especial por omisión, Y también por negligencia, ¿no? Es decir, hay defectos en los servicios que brinda el Estado, en cuestiones de salud, y también hay omisiones. Susana Silva, desde hace años, incluso antes de que la patrocináramos, viene solicitando, tal como ellos mismos dijeron, porque ella al realizar la denuncia de su situación, Susana tiene pluripatologías a causa de agroquímicos. Las mismas que Julio... Al... Muy similares, muy, muy similares. similares. Lo de Julio es más que nada temas respiratorios, entre otros. Y lo de Susana es una crisis generalizada en su organismo, ¿no? Susana tiene problemas en el hígado, también respiratorios, la piel, las manos de Susana están carcomidas por los agroquímicos. Así que cuestiones muy similares a las de Julio. En Susana se manifestaron un poco después, pero están hoy por hoy casi a la par en cuanto a, a secuelas. Bueno, estos mismos organismos públicos, ante los cuales Susana en su momento denunció, primero ante la empresa, que obviamente la empresa, como suele suceder, y más con la Rosal tres, ese feudo que existe en el campo uruguayo, la empresa, como siempre, <coughs> no se hizo cargo de la situación, ella denunció ante el Banco de Segur el Estado, y como decíamos, ante el SIAT, el Departamento de Toxicología, ante el Hospital de Clínicas, y ellos mismos, durante estos años, han estado planteando de que era necesario hacer determinados pasos médicos, eh, diagnósticos, evaluaciones, estudios, para comprobar si se puede vincular o no su enfermedad con los agroquímicos. Sin embargo, expedientes administrativos que van de un lado a otro, el Banco de Seguros que plantea que para poder determinar que hay una enfermedad profesional, necesita que el Hospital de clínicas haga estudios, el Hospital de clínicas que dice, bueno, que el estudio lo haga de toxicología psicología, que le pide al le pide hospital de clínicas, devuelve el expediente, y le pide que el análisis lo, atras, lo haga a otro departamento, eh, vuelve el expediente, o distintos expedientes, el banco de seguros dice, bueno, entonces que BPS determine el grado de incapacidad de Susana, y así durante años, la denuncia de Susana va transitando, y sin que se le haga el diagnóstico y las pruebas necesarias, al punto tal, de que tuvimos que hacer un... un una instancia administrativa que recién ahora pudo obtenerse para que su Susana tenga su historia completa en cada uno de estos organismos Porque ni siquiera nos daban lugar a que podamos ir ante el Poder Judicial. Incluso por un tema de estudiar el caso previamente, ¿no? Y ver si valía la pena judicializarlo o no. Entendemos que sí, pero necesitamos la prueba médica. Entonces, en los últimos tiempos, como bien preguntaba Marcelo, se pudo obtener su historia clínica, o sea, las médicas que trabajan en el equipo la están analizando hicimos un pedido especial al director del hospital de clínicas, el doctor Villar, primero a través de un correo electrónico detallando la situación, con los estudios que específicamente pide toxicología, advirtiendo incluso de que hay una situación de, de responsabilidad estatal, sin embargo no obtuvimos respuesta. En diciembre pasado fuimos presencialmente a una reunión del hospital de clínicas para que le pudiera hacer llegar en mano esa misma carta omnisiva donde se planteaba la situación, sin embargo estamos a mediados de marzo y no no hemos recibido respuesta pero esas son en principio las las novedades de la situación de, de Susana. Santiago y por qué, qué organismo porque organismos no nos faltan no instituciones que tengan que ver con el tema pero cuál de todos estos debería tener un pronunciamiento hacer el diagnóstico decir esto pasa esto, esto y esto cuál debería ser y por qué no hay, por qué se pasa mano no continuo Bueno, todos deberían hacerlo lo que lo que bien plantea Sánchez es lo que demuestra la responsabilidad del Estado porque de cada uno de ellos se necesita algo y esto también se vincula que acá hay también un tema, al igual que en el de julio con una responsabilidad general del Estado en estos temas de daños a trabajadores sea por enfermedad profesional sea por accidentes de trabajo la ley que regula estos temas por un lado, que regula cómo se debe hacer cargo una empresa ante estos casos, es una ley de fines de la década del 80, que necesita ser actualizada, que plantea que para que un trabajador pueda recibir la indemnización, porque el trabajador ya no puede trabajar más por el resto de su vida, plantea que la empresa solo responde si hay lo que se llama una culpa grave, es decir, si la conducta de la empresa fue excesivamente negligente, excesivamente culposa, excesivamente grosera. Sí, no sé cómo Entonces, que se calcula si es excesivo. ¿Cuándo es excesivamente? Exacto. Entonces, tal cual. Hay parámetros, lo que se llaman derechos, conceptos jurídicos indeterminados. Es tan amplio, es tan vago el término, que hay que transitar un camino judicial muy difícil para el trabajador que no cuenta con, con la prueba necesaria. Esto por un lado. Y por otro lado, también en cuanto a la responsabilidad del Estado sobre estos temas. Uh -huh. Hay una ley de procesos laborales abreviados que se creó y fue muy útil, por supuesto, y lo sigue siendo, para juicios rápidos donde un trabajador reclame un rubro laboral, una guinanda, un salario vacacional, una indemnización por despido. Pero estos juicios se están aplicando esta ley. Entonces, una ley tan breve, mejor dicho, un proceso judicial tan breve, donde hay plazos tan breves, donde el juez tiene menos margen para actuar, no es adecuado que estos, que estos trámites se planteen ante estos juzgados. Entonces, Ley laboral sobre accidentes de enfermedades profesionales. Ley de procesos laborales abreviada, injusticia para el trabajador. Se tendría que tramitar en otro juzgado con otros procesos. Y luego, como bien decía Sánchez, se necesita del actual de todos estos organismos. El BPS quería que Susana, en este caso, sufrió una enfermedad profesional. De esa manera, recibir una indemnización. ¿Singuro? A su vez, por todo el resto del daño que sufrió Susana, se puede ir contra la empresa pero para esto necesitamos que el BPS dictamine el grado de incapacidad y Susana a su vez obtenga una jubilación, porque para eso necesita un grado de incapacidad mayor al 60%. Da la casualidad, da la casualidad, como breve paréntesis, que generalmente cuando este tipo de trabajadores denuncian ante el BPS no llega al mínimo de 60% porque la incapacidad es del 58%, por ejemplo. Por otro lado, el hospital de clínicas, junto con, con toxicología, juegan el ping-pong con el expediente. Se le pide un análisis, el hospital de clínicas dice que su departamento de toxicología lo haga, el departamento de toxicología no lo hace, le pide otros estudios al hospital de clínicas, y así van. En una última instancia personal, en cuanto a novedades, como decía Marcelo, Susana fue acompañada por una de las médicas que trabaja en el equipo de trabajo, incluso para hacer de puente, por cosas que Susana no entiende, obviamente, una vez me acuerdo que yo bueno, la acompañé, pero claro, yo se hablaba con un médico, había cosas que no que no estaba a la altura de mi parte, en cuanto a consejistas médicos. Cuando la médica acompaña a Susana, prácticamente que la echaron. Ah, sí. Entonces, me acá menciona una de las doctoras del del CIAT de topicología, la doctora Lorena González, donde no se permitía que una médica acompañe a Susana, no se le explica con claridad a Susana qué es lo que se necesita. Y la semana pasada, otro medio de comunicación, semanal, en papel, en Uruguay. Había hacer una nota sobre esto. Y en semanario me entrevistó a Susana, me entrevistó a la médica, me entrevistó a mí, y luego fui y entrevistó a gente de toxicología para ver un poco la situación como era. Para lo cual, incluso en lo personal, me parecía bueno que hubiese intercambio en una nota de, de prensa claro. y, que las dos, y que las dos posiciones, nos faltaría la de la empresa, ¿no? Pero la 23 sigue bajo tierra sin hablar del tema, pero al menos entre los organismos públicos y Susana y sus profesionales, tuvieron un diálogo periodístico, ¿no? Sin embargo, toxicología, entre otras cosas, o las pocas cosas que contestó, fue que ellos ya le habían hecho el estudio a Susana. Pero no demostraban la prueba. Ellos dicen, nosotros ya le entregamos el documento necesario a Susana. El último que hay sobre Susana de toxicología es del año 2018. Hace ¿Esa, seis esa años, fue la respuesta de toxicología? Exacto. Al menos lo que nos transmitió la periodista. Claro. Pero hace seis años que le entregaron un último documento que respondía al pedido del hospital de clínica de que le hicieran a Susana los estudios necesarios, pero no se le entregó ningún tipo de diagnóstico ni solución al tema. Entonces, sigue habiendo injusticias, leyes injustas, procesos judiciales regulados por una ley que no son los adecuados, jueces que tienen poco margen de actuar, organismos públicos, que actúan por omisión, con negligentemente, Banco de Seguro del Estado, Banco de Previsión Social, Centro de Toxicología y Hospital de Clínicas en general. ¿no? Claro. Ahora, lo que vos decís que es muy claro, ¿no? La responsabilidad del Estado, que salta en todas las aristas que tiene el tema. Pero también está la Universidad de la República, porque si decimos Hospital de Clínicas, decimos Universidad de la República, por Facultad de Medicina. A la vez... Internamente la universidad tiene su facultad de Derecho e instituciones en una y otra facultad que podrían también trabajar complementariamente y dar un pronunciamiento como universidad. No sé si eso se ha hecho. O sea, en, en puridad es verdad que orgánicamente la universidad está vinculada a estos temas, tanto el Hospital de Clínicas, tanto la Facultad de Medicina, como el consultorio de la Facultad de Derecho. Pero en, en principio estos tres, las veces que algún trabajador ha cubierto entre ellos, dentro de su margen han actuado. Sí, es verdad, como bien dices, Ángeles, a la verdad de hospitales clínicas, uno podría hablar de una universidad. Pero cuando uno habla de una universidad, generalmente quien lo escucha interpreta la docencia en la universidad, la investigación, la extensión universitaria. Sí. Entonces, mencionar la universidad como responsable, ahí podría ser injusto desde el punto de vista de cuál es el margen de actuación que tiene. Pero como bien decís, la universidad está vinculada a estos temas, y hasta incluso desde los proyectos de, de extensión universitaria, cuando la universidad sí, financia actividades para ir al medio, yo mismo he estado en proyectos que nos han financiado para poder ir a Rocha, al pueblo 18 de Julio, a Cerro Largo, a actuar en los temas, a escuchar a los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, la universidad, dentro de su margen, ha, ha tratado de actuar o, o colaborar. ¿no? Uh -huh. Ahora Santiago, este caso que, que hemos estás hablando, que estás detallando justamente, ¿es normal que pase en la justicia uruguaya? o, o, o que esta situación digamos es normal o, o este caso en particular de la dilatación digo en el tiempo de, de, de todo esto lo que sucede en la justicia uruguaya es, porque el caso de Susana, el de Julio por supuesto, y de este nuevo caso que tenemos en aquí cerca de Montevideo como otro, otros tantos que nos han consultado. Uh -huh. Pero después de la sentencia medieval de la Suprema Corte de Justicia, no se animan a denunciar o a demandar. Pero todos estos casos tienen en común el estar vinculados con agroquímicos. Entonces hay poco antecedentes sobre eso. Y claro. ahí hay una cuestión sistemática de que a todo trabajador contaminado con sustancias químicas o específicamente con agroquímicos o agrotóxicos, se le cierran las puertas de esos organismos públicos que mencionábamos que tienen que actuar. Entonces, casi que no hay antecedentes de estos casos, podríamos decir que no sabemos, en eh, no, mejor dicho, no la hay una estadística de que estos casos se demoren tanto, pero sí los que venimos analizando y los pocos que se han producido en los últimos años, tienen en común este tema, la demora de los organismos públicos previos para actuar. Incluso, en el caso de Julio de los Santos, Por supuesto que cuando uno dice, bueno, una espera de cuatro años, es este es demasiado. Pero para lo que suele actuar el Poder Judicial, en otros casos, su situación, su presupuesto, cambio de trabajo, el caso de Julio de Santos, me animo a decir, incluso se transitaron en tres instancias ante la misma Corte, en la órbita judicial fue bastante rápida. Pero lo que sí fue largo el camino, al igual que Susana, es esa etapa previa. ¿no? Así que podríamos decir que en caso de Agroquímica, como bien dice... Marcelo, la instancia administrativa previa es normal que se demore, no ha sido en, en el ámbito judicial. Y lo que sí no es normal, pero son temas menos complejos, son los casos en general de enfermedades profesionales o pacientes de trabajo. Porque ahí generalmente hay un hecho puntual, ¿no? Un trabajador que por falta de protección, pero es menor, ¿no? Por supuesto el tema. Pero se vincula a otro tema, un trabajador que por falta de protección en la construcción cae de un segundo piso. Entonces ahí hay un hecho Más evidente, falta de herida, está el trabajador, el daño es claro, la prueba médica es más clara. Entonces, en este tipo de casos en general, no es tan normal que haya una demora de este tipo, sí en el caso de los alumnos. Claro. eh, ¿Nos das un momentito para hacer una pausa, Santiago? Por supuesto, Ángel Seguimos enseguida con el doctor Santiago Miranda, ustedes ¿Sí? se comunican por el 099-326-381 aprovecho agradecerles a Luis agradecerle Marcelo y a todo el equipo que no solamente difunden permanentemente este tema sino que los podemos reflexionar críticamente ¿no? ustedes y unos pocos más medios de comunicación en en Uruguay en todos estos años siempre nos han recibido, han difundido el tema y a su vez con mucho respeto lo hacen ¿no? porque eso es uno creo que vale la pena decirlo para que el público lo sepa si no le molesta uno les manda un tema o dos tres temas para para analizar Y uno se da cuenta de que ustedes lo, nos prestan atención, nos preguntan en base a esos temas, digo... La verdad que creo que la canción también también es para ustedes. Bueno, muchas gracias. Te incluimos, te incluimos a vos también y a muchos otros, ¿no? El, el asunto es que se trata siempre de, de opacar eso, de hacer como que no existe, es una forma de desgaste, pero siempre está la fuerza que hace que, la, que las causas sigan avanzando. Eh, Santiago, estábamos pensando un poco en, en toda esta situación, que uno dice, el caso Julio de los Santos, parece que fuera un caso único, eh, él y su esposa, como que fuera una cuestión familiar. Estamos hablando de trabajadores que tienen los problemas que tienen por el trabajo, en este caso por los elementos que, que tienen que manejar. Eh, por lo que uno puede imaginarse que tiene que haber otros casos, eh, muchas veces explícitamente han dicho, yo tengo el problema pero me callo la boca porque si no me echan cosas por el estilo pero ustedes que trabajan, digo vos como abogado eh, y otros abogados que trabajan en esto eh, me imagino que deben tener un panorama de, de que estas cosas suceden de que los trabajadores que están en estas áreas están teniendo consecuencias muy perjudiciales eh, es tal cual la situación Ángeles En todo, y lo digo así, literalmente en todos los departamentos de Uruguay hay por lo menos un caso de estos. En todos. ¿Todos por agrotóxicos? La mayoría. Uh -huh. Perdón, la mayoría no. La mayoría de los que nos han consultado, ¿no? La mayoría, claro. como decíamos en el bloque anterior, son de casos puntuales de accidentes de trabajo. Pero en tema de los químicos, en la mayoría de los departamentos de Uruguay se nos han presentado estos temas. Como bien decís trabajadores que no se animan a denunciar Que son, que son víctimas de las empresas o del Estado. Y por eso uno de los puntos también para hoy era el tema de la precarización laboral, ¿no? Sí. El contrato que le hacen firmar a los trabajadores dice todo lo contrario respecto a lo que dice la ley en los sistemas. Entonces, aquí hay un tema de prueba, ¿no? El trabajador tiene que demostrar. A mí la empresa no me dio elementos de protección suficientes y yo sufrí un daño. O sea, los contratos, por ejemplo, que si quieren los podemos analizar más al final, y aquí tengo en mis manos un ejemplo de esos contratos, establecen que el trabajador declara que recibió la protección necesaria, cursos de capacitación para estos temas, cuando uno le pregunta al trabajador, dice, yo no recibí nada. Y el contrato dice, que el trabajador declara y firma en este acto haberlo recibido. Entonces hay un tema de precarización laboral que hace de que se invierta la prueba. Hay una prueba inicial, por escrito, que dice que la empresa cumple con la ley. Entonces, ya no es así. Entonces, el trabajador no se anima a reclamar. Si está trabajando, no quiere perder su fuente de trabajo. Si reclama, sabe que va a ser víctima de todos los organismos públicos que mencionábamos. Y a su vez también pasa de que hay pocos elementos. Esto lo digo a título personal, como un breve paréntesis. Hay pocos abogados que quieran hacer estos juicios. Son es juicios adulto. que no van un no beneficio económico y es un beneficio, como digo siempre. El, otro, el lunes le preguntaba a mis alumnos en facultad, en mi curso, primero que querían ser, abogados escribanos, y después la, la pregunta, ¿por qué y para qué? Entonces, uno, sin hablar, si ejerce de forma independiente, tiene que vivir de esto. Entonces, uno no tiene financiación para estos temas. Uno, si se presenta un proyecto de investigación o de financiación, presenta estos temas y no son temas seductores para que uno lo financie. Entonces, hay pocos abogados que lo hacen, los pocos que lo hacemos, nos tenemos que financiar con nosotros mismos. Si surge un caso, como sucedió en su momento, que el, el hombre en un momento me dijo mire, no puedo seguir adelante porque no me da la salud para estresarme con esto, yo, yo vine a Soriano varias veces, hemos ido a Cerro Largo con las médicas del equipo, por lo menos para incluso escuchar a esta gente, ¿no? Sí, claro. Entonces también hay falta de abogados con los que podamos contar, por supuesto que hay varios abogados en la órbita ambiental que trabajan y muy bien los temas, Pero bueno, pero no queda de todo bien que lo diga, pero somos pocos, ¿no? Somos, somos pocos, como bien decía los trabajadores, y es entendible, no se animan a trabajar, y aparte después reciben una discriminación del sistema, ¿no? Con Julio Pasó y ya lo hemos comentado, que en pleno juicio contra Rosal Die él tenía una presión por invalidez, un BPS y una prejubilación, BPS le quitó la beneficio. Después, casualmente después que ganamos el primer tanto. Entonces el trabajador es víctima de todo esto, el sistema no, no lo ayuda y son pocas las personas que los ayudan ¿no? Eh, eh, Santiago con esto que estás detallando justamente de estos trabajadores la necesidad de firmar un contrato y eso pero ¿qué papel juega ahí el ministerio de trabajo en todo esto? bueno el ministerio de trabajo entiendo que es otro de los involucrados ¿no? hay dos tipos de actuación uno en derecho como se suele decir ¿no? en la órbita del derecho civil, público, penal también La actuación puede ser como se dicen de hecho a instancia de parte, si la misma persona que denuncia o de oficio. Sea un juez o cualquier organismo público si se presenta en la situación por sí mismo tiene que actuar. En el caso del Ministerio de Trabajo, donde hay expedientes sobre estos temas y a veces frente a denuncias, es decir, el primero de los dos tipos que decíamos actuación a instancia de parte, el ministerio ha actuado, por así decirlo, haciendo de inspecciones infecciones muchas veces. El Ministerio de Trabajo es el que tendría que hacerlo de oficio. En el caso de Julio Santos ha estado en todos los medios de comunicación. Entonces, el Ministerio de Trabajo, al igual que algún fiscal letrado en Uruguay, el oficio tendría que decir, mire, vamos a los empresa a ver qué está pasando. Porque si el abogado pide una inspección judicial en el juzgado, o en otro lado, a veces la empresa se entera antes del tema. Y la recibe con sándwiches y champán. champagne. Y dice nada, ah, vinieron adelante. El Ministerio de Trabajo tendría que de oficio... Lo mismo que calidad, entiendo, como digo siempre, dentro de su margen de actuación, con su presupuesto, con la cantidad de trabajo y con lo desbordado que están, por supuesto, pero también hay que haber alguien que el oficio diga, mire, no, vamos a, ir a la empresa a inspeccionar sin que sepan antes a ver qué está pasando. Entonces, también en este trabajo, que ha hecho lo propio en algunas cuestiones, también tendría que, entiendo, también tendría que actuar de esta manera, ¿no? Claro, claro. Y una cosa que conviene decirla, siempre la has manejado y la hemos manejado, pero conviene decirlo porque siempre hay oyentes nuevos y, y además hay conceptos que hay que estar permanentemente reiterando. Muchas veces se ridiculizan este tipo de reclamos diciendo que lo que pasa es que hay que darse cuenta que si no se hace todo esto no habría trabajo, que no se podría avanzar, que no habría desarrollo. Eh, que siempre se paga un costo eh, porque tenemos más servicios y medio como que no hay otra forma de hacerlo en ningún caso se está planteando este tema sin tener en consideración todo esto se puede hacer de otra bueno, manera, ¿no? Eso, eso es uno de los puntos claves que más, que, más que jurídico Exacto. económico, eh, antropológico o incluso de las teorías de desarrollo, ¿no? Sí está muy bueno lo que decías Ángeles de que bueno siempre va a repetir sea para los oyentes o nosotros mismos ¿no? como diría Jorge Luis Borges más importante que leer es releer ¿no? Sí. entonces ese tipo de contexto como bien decís viene de una filosofía o perspectiva que nos han impuesto la falacia o paralogismo de que mire si todos los trabajadores reclaman no hay desarrollo se afecta a la economía Sí. Incluso en Derecho Civil, por ejemplo, ¿no? En casos generales de daños. Se dice, no, mire, los jueces condenan a las empresas en altos montos de indemnización, Esto afecta a las empresas, a la productividad. Si cuidamos demasiado el ambiente, no hay desarrollo, porque no hay inversiones de empresas extranjeras y no o sea, hay fuentes de trabajo. Eso dicen. Entonces, como bien decís, esos temas de desarrollo, en realidad pueden ser, para el bienestar de la sociedad, pueden ser considerados de otra manera. Primero, porque nos podemos desarrollar cuidando a los trabajadores, al ambiente, y a su vez también porque pueden haber otras cuestiones. Cuando se habla de estos temas se dice, bueno, apuntemos al desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable lo que implica es que hay encima, o por arriba, empresas o personas que se enriquecen y quienes lo sostienen son los trabajadores. Con la, con la complicidad del Estado. Entonces, ya no se apunta tanto a lo que se dice las teorías del desarrollo, alternativas del desarrollo. No, no, apuntar alternativas al desarrollo. Entonces, en vez de hablar de un crecimiento económico solo traducido en números de PBI, y exportación, hay que apuntar, por ejemplo, en una teoría quizá bien opuesta, a un decrecimiento, donde haya menos necesidades ficticias de compra de productos en el mercado, menos publicidad engañosa a favor de las empresas, que los individuos sean este, desarrollados en un ámbito donde se diga, mire, más que apuntar a necesidades ficticias, estudiemos, apuntemos al conocimiento. Pero claro, sí, con sí. programas de liceo o de estudios secundarios donde se suprime o se le baja la carga horaria, la filosofía, por ejemplo, es muy difícil. Bien. Tenemos algunos mensajes, este... Santiago eh, Máximo del Cerro dice, hola, buenos días, escuchando al doctor. Yo tengo a mi hermano más chico peleando por desviación. Y dice, bueno, de vértebras, hace muchos años, juntas médicas y no sé cuántas cosas más. Y nada, dice, trabaja en la construcción. Saludos, también eh, escribe Maite. Dice, buen día eh, a mis queridos compañeros de la radio y oyentes. Un saludo al digno abogado y una consulta para todos, ¿no estaría bueno divulgar bajo qué embarcas negocia esa deplorable y asesina empresa? Digo, como para que la gente sepa, cuando compra sus productos, a qué tipo de gente le compra capaz, ya se hizo, y si es así, vayan mis disculpas, dice Maite en este mensaje. Eh, bueno, por ahí no, nos quedamos con los mensajes. Bueno, tenemos que ir redondeando por acá, por supuesto agradeciéndote por este tiempo que nos diste y por todos los elementos y sabemos que estamos en contacto cuando sea necesario Bueno, sí, por supuesto Ángeles, Marcelo y a la producción muchas gracias y siempre la a la orden nosotros para, cuando quieran dialogar estos temas y para redondear, como decías este, en cuanto a los mensajes que, que compartían los los oyentes es tal cual el primero de los mensajes es cuanto juntas médicas el trabajador espere que no se realiza como decíamos eso dificulta la prueba. Y en cuanto al segundo mensaje de Maite, que lo que era, sí. agradezco por la por la calificación que creo que en ese para qué o por qué ser abogado que le preguntaba a mis alumnos, creo que la dignidad es fundamental, ¿no? Bien. Ser digno, ser independiente, tener compromiso con uno mismo, ¿no? Uno cuando tiene la oportunidad de realizar cualquier actividad en la vida, por ejemplo, en la escuela universitaria. Primero tiene que estar agradecido con todas las personas gracias a las cuales llegó ese momento, ¿no? De a su familia, etc. Pero hay un compromiso mayor, que es lo más grave que podemos incumplir, que es el compromiso con nosotros mismos. Entonces, hay un tema de dignidad, por supuesto, y en cuanto a la alternativa que planteaba, es una de las que hemos tratado de implementar, pero bueno, con falta de recursos es muy es muy difícil difundir, que es el tema de que nosotros tenemos como comunidad un poder mucho mayor al de las empresas y el estado entre otros Muy bien. la acción del estado si no consumimos determinados productos transgénicos o eh, a, eh, digamos contra la agroecología o productos que sabemos que provienen de empresas que esclavizan a los trabajadores como Rosal treinta o copar arroceras del este uguazo y tratamos de difundir, de no consumir estos alimentos, sería una herramienta muy importante. Pero, como decíamos, por el contrario, trabajadores que no se animan a denunciar, contratos de pues, precarización laboral, y solo como cierre, si les parece bien, sí. como no pudimos hablarlo hoy, porque el trabajador, en este nuevo caso que tenemos, el trabajador está tratando de lograr en BPS una jubilación, y ahí también el sistema, miserablemente, lo hace negociar con la empresa. Porque el BPS, por hoy, en igual. En estos casos, no le concede una pensión o prejubilación a un trabajador si él no es dado de baja en la empresa. A este BPS. Si la empresa lo despide, lleva el papel que dice que lo despidieron. La empresa tiene que pagar el despido. Sí. La empresa dice, no, mire, yo no lo voy a despedir. O usted no me diga que hay una enfermedad profesional. Y el trabajador dice, pero perdón, el banco de seguros, es por psicología, por que no me lo dan. Ah, bueno, entonces yo no lo doy de baja La otra opción que tiene el trabajador, ¿cuál es? Darse de baja renunciando, pierde todos los derechos. Claro. Entonces, esta es la situación actual de este nuevo caso, un caso que está en la ruta 1, kilómetro 20, ¿no? Acá cerquita. Ya no estamos hablando del campo, ah, estamos no. hablando de acá, de los alrededores de Montevideo. Sí, sí. Y a este trabajador le sucede exactamente lo mismo que en el caso de Susana y muchos otros. Ni BPS, ni Banco de Seguros, ni Toxicología, ni Hospital de Clínicas que hace encargo del tema. Y como ha sucedido mucho, y solo para terminar, cada vez que un trabajador acude a un organismo público, automáticamente se le dice, no, mire, la causa de este problema es esto". A su le llegaron a decir su problema de salud era causa de pastillas antriconcetidos. Yo no me dijo, nunca tomé pastillas antriconcetidos. Tiene que ser eso lo que lo demuestran. A otros trabajadores del campo, que van con su cuerpo brotado de glifosato, Le dice, no, mire, esto es un tema de piel, la que tiene una pomada va a ser para su casa. Y a este trabajador, que a raíz de una inhalación prolongada de mercurio, se le dice, no, mire, usted tiene un problema de preglosis múltiple, es un congénito, sí. Estoy hablando de que se le contesta eso en toxicología en el hospital de clínico. Entonces, ojalá podamos, porque este trabajador, estamos negociando con la empresa para que lo den de baja y tenga la pensión, podamos próximamente hablar de, de este nuevo caso, ¿no? Muy bien, te mandamos un abrazo y nos vamos escuchando la canción, más que nunca. Ojalá que sí, este, que más que nunca podamos este escucharla y que en algún momento podamos decir esta canción es un recuerdo y no, y no una actualidad, ¿no? Sí, Así sí. que un fuerte abrazo como siempre y muchas gracias Ángeles, Marcelo y todo el equipo.